pues realizasen expediciones hacia el sur y muy probablemente algunos de estos hombres blancos barbados sean los dioses que recuerdan a algunos de estos de estos pueblos eh, americanos como por ejemplo cuculcán Viracocha o Botan que obviamente nos remite al dios Botan, al dios nórdico es decir, que evidencias hay muchísimas Manuel, rápidamente sí, pudieron además, ser los gallegos es... pero Colón no lo era El eh, Colón, evidentemente, era gallego. Ah, bueno, no lo sabe. Cosa, Bueno, que... hay una teoría que habla que Colón sí. era gallego, sí, ¿eh? Claro, sí. y como todo el mundo sabe. Oye, un gran libro escrito por Salvador Freisedo, un galego llamado Cristóbal Colón. <risa> Uno de los libros menos conocidos de Salvador sí, sí, Freisedo sí, que no lo, lo escribió en gallego.